Dios que supla por nuestras necesidades, una costumbre solo del Antiguo Testamento, ya anticuada, obsoleta e innecesaria. Después de todo, si necesitamos comida, solo tenemos que correr a la tienda para comprarla las 24 horas del día. Ya no tenemos que depender del maná del cielo. Pues en la segunda parte del mensaje del Dr. Jeremiah titulado Orando por provisión, descubrimos razones importantes para orar por la provisión diaria de Dios en nuestra vida. Quédese sintonizado con nosotros aquí, en Momento Decisivo, para una mirada transformadora a la Palabra de Dios. Y ahora, presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Yeremaya, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, Con unas palabras más en cuanto al siguiente mensaje, Orando por Provisión, en la serie Oración, La Gran Aventura. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Estamos agradecidos por otros que nos ayudan en la producción de este programa, así como los oyentes que nos respaldan con sus oraciones y recursos financieros. Bien, pues hoy seguiremos con la segunda parte de la lección que comenzamos ayer titulada Orando por Provisión. Busquemos nuestro lugar en Mateo, capítulo 6, ahora, para dar comienzo a nuestra lección. su retrato en la cubierta. En ese libro cuenta que escuchó momento decisivo mientras estaba en la cárcel. Pero también dice algunas otras cosas que quiero decírselas hoy. Porque tal vez haya algunos que me oyen predicar y hablar de la provisión divina y que tal vez no comprendan que Dios no ha prometido hacernos ricos, no ha prometido darnos buena salud a todos. Dios ha prometido suplir nuestras necesidades. En uno de los capítulos de su libro, Jim Baker escribe, Durante mi tiempo en Rochester observé algo que me parecía que había metido en problemas a todo preso. Era algo insidioso, extendido, algo que yo también había tratado de tapar y hacer a un lado en mi propia vida. El amor al dinero. La razón básica por la que algunos banqueros, hombres de negocios de Wall Street, médicos y otros están en la cárcel, es porque hicieron algo para conseguir dinero. Me di cuenta de que el 60% de los presos que se hallan en la cárcel debido a crímenes relacionados con drogas, la mayoría de ellos están presos no debido a una adicción a drogas, sino debido a una adicción a la droga del dinero. Fue, para empezar, su insaciable deseo de tener más dinero lo que les llevó a vender drogas. No el deseo de arruinar la vida de alguna otra persona, ni tampoco de lograr enredarlos en las drogas. El deseo lujurioso por el dinero, desenfrenado, lleva el potencial de destruir tanto al que compra como al que vende. Cuando se acercaba el tiempo de mi audiencia con vista a la libertad bajo palabra, había concluido mi estudio de todas las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento. Para mi sorpresa, después de meses de estudiar a Jesús, concluí que Jesús no tiene nada de bueno para decir respecto al dinero. La mayoría de las declaraciones de Jesús respecto a las riquezas, bienes y ganancia material están en un contexto negativo. Incluso el hijo pródigo, una de mis historias favoritas relatadas por Jesús, cobró un nuevo significado cuando lo leí por primera vez desde la perspectiva de las palabras de Jesús. Rápidamente noté que la historia empezó con el hermano menor diciéndole al padre: Dame, dame, dame. Mi parte de la herencia ni siquiera dice por favor, dame. Simplemente lo exige, y antes de que pasara mucho tiempo, el joven acabó en una posilga. Empecé a ver que la ruta más rápida a una posilga empieza con: Dame. La ruta más rápida para la gran posilga, la Penitenciaría Federal. Empieza con la misma frase, dame. Quedé asombrado por esta nueva revelación, pero más allá de ello, me preocupó mucho. Conforme el verdadero significado de las palabras de Jesús sobre el dinero hicieron impacto en mi corazón y mi mente, me dio náuseas. Hice mal, me equivoqué, estaba equivocado en mi estilo de vida, pero fundamentalmente estaba equivocado en mi comprensión del verdadero mensaje de la Biblia. Y no solo estaba equivocado, sino que estaba enseñando lo opuesto de lo que Jesús había dicho. Eso me partió el corazón. Cuando me percaté de que yo había estado contradiciendo a Cristo, quedé horrorizado. Por años había abrazado y promovido un evangelio que algunos escépticos habían titulado el Evangelio de la Prosperidad. No me importó la etiqueta, por el contrario, me sentí orgulloso de ella, tenía la razón absoluta, les decía a los que me criticaban. Lo predico y lo vivo. Creo en un Dios que quiere bendecir a su pueblo. E incluso llegué al punto en que enseñaba a la gente en el PTL. No oren, Dios, hágase tu voluntad. Cuando oren por riqueza y comodidad, ya saben que es la voluntad de Dios que ustedes tengan todas esas cosas. Pedir a Dios que es conforme a su voluntad cuando Él ya les ha dicho lo que es esa voluntad, es insultar a Dios. Es como si en realidad no confiaran en Él o que no creyeran que Él es tan bueno como dice que es. En lugar de orar, hágase tu voluntad. Cuando usted quiere un nuevo automóvil, simplemente reclámelo. Ore específicamente y dígale a Dios el tipo de vehículo que quiere. Asegúrese de especificar las opciones y el color que quiere también. Eso es lo que Jim Baker solía enseñar. Lo recuerdo. Luego sigue escribiendo: Qué arrogancia, qué necedad, qué pecado. La Biblia dice que no debemos ser presuntuosos con Dios, sino que debemos decir, si el Señor quiere, Él hará esto y aquello. Tal vez no haya sido tan descarado al respecto, pero con frecuencia prediqué el mensaje de prosperidad en Heritage, USA y PTL. Cuando empecé a estudiar las Escrituras a profundidad mientras estaba en la cárcel, me preocupó mucho lo que descubrí. Me di cuenta de que por años ayudé a propagar a un impostor, no un evangelio verdadero sino otro evangelio, un evangelio que decía que Dios quiere que uno sea rico y que los cristianos deben tener lo mejor. Mientras más estudiaba la Biblia, tuve que admitir que el mensaje de la prosperidad no se alinea con el tenor de las Escrituras. Mi corazón quedó destrozado al pensar que había hecho descarriar a tantas personas. Quedé apabullado al pensar que podía haber estado tan equivocado y profundamente agradecido a Dios por no haberme fulminado como falso profeta. La gente empezó a escribirle a Jim mientras él estaba en la prisión. Me contó algo sobre esto, cuántas cartas recibía y cómo trataba de contestarlas personalmente, hallando que no podía hacerlo. Pero cuando Dios imprimió en su corazón esta verdad de que nuestro pan de cada día no incluye todo lo que queremos, que no podemos simplemente ir y nombrarlo y reclamarlo, empezó a escribir respondiendo a esta gente porque sentía en su corazón el peso de tratar de enderezar lo que había enseñado y que estaba tan errado. Escribió esta carta. Muchos creen que la evidencia de la bendición de Dios es un automóvil nuevo, una casa, un buen trabajo. Pero eso dista mucho de la verdad de la palabra de Dios. Si ese fuera el caso, entonces los dueños de los casinos, los traficantes de drogas y estrellas de cine estarían bendecidos por Dios. Jesús no enseñó que las riquezas sean una señal de la bendición de Dios. Es más... Jesús dijo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Si igualamos las posesiones terrenales y las relaciones terrenales con el favor de Dios, ¿qué les vamos a decir a los miles de millones de personas que viven en la pobreza? ¿O qué hace usted si la depresión económica ataca? ¿O qué le dice a los que pierden algún ser querido? Muchos cristianos de dientes para afuera maldecirían a Dios si perdieran todas sus posesiones materiales. Jesús dice, estrecha es la senda que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Es tiempo de que el llamado desde el púlpito cambie de ¿Quién quiere una vida de placer y buenas cosas, nuevas casas, automóviles, cosas materiales y posesiones? A ¿Quién vendrá al frente y aceptará a Jesucristo y la participación de sus sufrimientos? Jesús nos lleva a venir y morir, morir a nosotros mismos y al mundo para que Él pueda darnos vida. Esas son palabras realmente asombrosas, procediendo de Él. Hasta donde yo puedo ver, realmente las dice de todo corazón. No es una patraña. Eso es lo que Dios ha hecho en su vida. Envió esa carta a algunos individuos y el periódico Charlotte Observer se consiguió una copia y la imprimió en primera página. Se difundió la noticia por todo el mundo. Vi una breve crónica al respecto en la revista People hace algunos meses. ¿Qué nos dice? Hombres y mujeres, por favor, cualquiera que sea su trabajo u oficio, no tomen la invitación de nuestro Señor de pedir nuestro pan de cada día como una invitación a empezar a brincar por todas las tiendas de rosquillas dulces del mundo, diciendo, Dios, me apropio de esto, me apropio de lo de más allá, me apropio de esto. Dios bendice a algunos de nosotros maravillosamente. Dios les ha bendecido a algunos de ustedes maravillosamente. La mayoría de nosotros, si nos detenemos a pensarlo y a echar un buen vistazo a lo que Dios ha hecho por nosotros, estamos tan grandemente bendecidos que no sabríamos qué hacer. ¡Qué bueno ha sido Dios! ¿Qué hace usted al respecto si Dios le bendice? Si le bendice, mejor que sepa que tiene una responsabilidad. Con gran bendición viene... gran responsabilidad. Cuando usted examina su declaración de impuestos al final de cada año y Dios le ha bendecido ricamente, mientras más bendecido sea y menos haya reciclado, entonces uno de estos días se va a ver en problemas, se va a convertir en materialista. Cuando Dios le da más y más, es para que usted pueda usar más y más para su reino. Y sí, Dios le bendice. pero le bendice para que usted sea de bendición para otros. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto elimina todo orgullo y materialismo, porque usted comprende que Dios no nos ha prometido nada excepto el suplir nuestras necesidades. Nuestras necesidades son muy sencillas y muy limitadas. Esta petición elimina la enfermedad de la ansiedad. ¿No es bueno no tener que afanarse? Esta oración no solo elimina todo orgullo humano al traernos ante Dios, no solo elimina el materialismo al recordarnos que debemos orar solo por nuestro pan de cada día, sino que también nos anima con la verdad de que elimina la ansiedad. Pienso que esto es una verdad muy emocionante. La Biblia dice que nuestra preocupación debe ser orar todos los días por el pan de cada día. La mayoría de nosotros oramos, «Danos hoy el pan de la próxima semana. Danos este mes». El pan del próximo mes. Señor, es octubre y me preocupa cómo todo esto va a acabar a la vuelta de pocos meses. Dios no nos ha prometido nada de eso. Dios nos promete lo que necesitamos día tras día. ¿Recuerda usted la experiencia de Elías, una mujer y la provisión de pan? ¿Recuerda con cuánta frecuencia vemos en el Antiguo Testamento la ilustración del pan, simplemente del pan que necesitamos? Recuerda cómo los israelitas estaban en el desierto y el pan descendía todos los días, debiendo ellos salir y recoger suficiente pan para ese día, observando que la Biblia dice que se les prohibió recoger pan para el día siguiente porque de hacerlo el pan jedería y se dañaría. El único día en que podían recoger lo suficiente para dos días era el día antes del día del reposo porque la ley les prohibía trabajar en el sábado. Así que el viernes debían recoger suficiente pan para el viernes y el sábado. Y el milagro de milagros, esos dos días el pan no se podría al día siguiente. Pero cuando trataban de recoger pan para dos días, el lunes, o cualquier otro día en que usted pensara que iba a comerlo al día siguiente, cuando trataba de comerlo no podía. Dios dijo que era una cuestión diaria de confiar en Él día tras día. ¿Cuántos de ustedes están aprendiendo a confiar en Dios diariamente? ¿Cuántos de ustedes están aprendiendo a simplemente darse cuenta de que no saben lo que va a ocurrir la semana entrante, sino que tienen que confiar en Dios para hoy? Mi fe no es tan enorme. He aprendido a confiar en Dios un día a la vez. ¿No es ahí en donde usted se encuentra? ¿Cómo lo hace? Todos los días usted ora, Dios Quiero que se haga tu voluntad en la tierra así como en el cielo y suple mis necesidades diarias. Eso presupone que usted habla con un Padre Celestial todos los días. Una de las razones por las que algunos de ustedes están en un plan de semana en semana es porque hablan con Dios solo una vez a la semana. Se asoman el lunes y no saben si van a estar ahí el resto de la semana, así que tratan de hacerlo todo en un solo día. Tal vez sea el domingo. Te veo la próxima semana, Señor. Trata de cuidarme estos siete días. No, es cuestión diaria. El desafío real de la vida es que la vida es tan diaria. Todos los días acudir al Señor. Esta es la única ocasión en que se halla en el Nuevo Testamento la expresión cotidiano o de cada día. Es la palabra griega epios. Quiere decir día a día. Simplemente confíe en el Señor día a día. Cuando lo hace, no tiene por qué afanarse. ¿Qué tal si Dios no se asoma mañana? Ese no es problema suyo. Hable con Él mañana respecto a mañana. Creo en la planeación de largo plazo. Pero no estoy seguro de creer en oración a largo plazo. Creo en planear a largo plazo. Creo que Dios espera que yo planee como si todo dependiera de mí, pero que ore como si todo dependiera de Él. Mi oración debe ser diaria, todos los días, orando y pidiéndole a Dios lo que necesito. Recientemente leí una estrofa compuesta hace muchos años respecto a la ansiedad y el afán. Mejor nunca preocuparse por los problemas mientras el problema no le preocupe, porque si lo hace, lo único que hará será duplicar sus problemas. Siempre nos preocupamos por el mañana y la próxima semana, y me doy cuenta de que tenemos que pensar de antemano. Estoy metido en esto de la administración. Hay que pensar a largo plazo, pero estoy hablando sencillamente de las cosas diarias que tienen lugar en nuestras vidas. Algunos de ustedes están atravesando algo de tensión con alguno de sus hijos. Puedo decirle a ciencia cierta, no lo enfrentará una semana a la vez. Tiene que enfrentarlo un día a la vez. Algunos de ustedes están atravesando alguna tensión con la enfermedad. Tal vez alguien en su familia tiene cáncer o alguna que sufre de otra temida enfermedad. ¿Cómo lidia usted con esto? Usted viene a Dios un día a la vez y le dice, Señor, esta es mi necesidad para hoy. No sé nada en cuanto a mañana, pero hoy te necesito. Ayúdame hoy. La manera en que se enfrenta a su ansiedad es elevando esta oración. Me encanta la historia de Thomas Carlyle. Fue un hombre de Dios que vivió en la ciudad de Londres. Y en uno de sus libros de historia que tengo, he leído que fue un gran estudiante de la palabra de Dios. Nadie entenderá lo que voy a compartir a no ser que le guste estudiar, pero... Ya que vivía en una sección de mucha actividad en la ciudad, Thomas construyó un estudio que era como una cámara acorazada. Estaba en el último piso de su casa y estaba... Aislado de todos los ruidos de alrededor, era como estar en un estudio de grabación. Iba a ese lugar todos los días para su tiempo de estudio. Se encerraba en el cuarto separado de todas las demás influencias que pudieran interrumpir su estudio de la palabra de Dios. Pensó que había resuelto su problema con las interrupciones hasta que comenzó a escuchar un gallo que cantaba en el vecindario que tenía un cacareo tan penetrante que interrumpía su estudio y le enfurecía. Finalmente, encontró al dueño del gallo y le dijo, «Edifiqué este lugar para tener un estudio y he logrado apagar todos los ruidos del exterior excepto el ruido de ese bendito gallo suyo y deseo que usted se deshaga de él». «Por cierto», le dijo, «hasta estaría dispuesto a pagar lo que sea para que se deshaga de ese gallo». Y el dueño del gallo le contestó, «Pues no lo entiendo. No me parece gran cosa». El gallo solo canta tres veces al día. No entiendo por qué le molesta tanto. Y Tomás le contestó, Sí, pero usted no se puede imaginar cómo me muero esperando esos tres ruidos cada día. <risa> ¿Entiende eso? Así es más o menos cómo funcionamos nosotros, ¿verdad? Nos preocupamos del gallo que va a cantar. Y Dios nos dice que confiemos en él día A día, un día a la vez. Luego, finalmente, esta petición agranda nuestro deber de orar. Note que en sus Biblias no dice, el pan mío de cada día, dámelo hoy. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hay una especie de actitud corporativa en esta oración que significa que no debo preocuparme solamente por mis necesidades. Esta oración es una respuesta al orgullo, materialismo, ansiedad, pero también la respuesta al egoísmo. He repasado yo mismo muchas veces en los pronombres en esta oración. A veces pienso que solo debemos observar nuestro mundo y empezar por fuera, llorar luego precisamente en el medio. Señor, al suplir mis necesidades, suple las necesidades de ellos. ¿Podemos aprender a orar de esta manera? La oración puede ser egoísta. Muchas veces en el pasado mis oraciones han sido egoístas. He mirado en mi propia lista de cosas y le he pedido a Dios todas esas cosas particulares. Cuando he sabido en mi corazón que las necesidades de otras personas eran mucho mayores que las mías. Alguien compuso la siguiente estrofa hace años. Inclina tu frente y ora, que mientras tu hermano se muere de hambre hoy, No puedes comer tu pan con tranquilidad. hora que ni la salud, ni la riqueza o la paz pueda adormecer tu alma mientras el mundo yace sufriendo y aducir que te sacrificas. Oremos, danos, y reconocemos que es una oración corporativa. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Miren de nuevo la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, ¡dánoslo hoy! ¿Cómo evitamos que esta oración por provisión se convierta en una petición desordenada de un corazón que procura aprovecharse de Dios? Muy sencillo. No empiece la oración en el versículo 11. Ahí es donde muchos empezamos, ¿no es cierto? Venimos a la oración y de inmediato saltamos al versículo 11. Dios, déjame decirte cuáles son mis necesidades. Para evitar salirnos de perspectiva, eleve su oración en secuencia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te adoro. Ahora, Señor, pido que tu reino venga y quiero que venga a la tierra así como en el cielo. Hágase tu voluntad. ¿Cómo puedo orar egoísta y trivial y materialmente? El versículo 11. Cuando acabo de decir, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. No es posible hacerlo. Su oración se halla en ese contexto. Señor, en el contexto de que tu voluntad se haga en esta tierra así como es hecha en el cielo. Tú sabes las necesidades que tengo. Por favor, suple esas necesidades. Algunos de ustedes, según dice la Biblia, no reciben respuesta a sus oraciones porque piden mal, para consumir la respuesta a sus oraciones en sus propios deseos, pasiones, y no tienen lo que quieren porque lo quieren para sí mismos y no para Dios. Cuando oramos por nuestros hijos no debemos simplemente orar por su salud y su espiritualidad a fin de poder sentirnos orgullosos de tener buenos muchachos. Debemos orar para que sean instrumentos útiles y significativos en la obra mayor que Dios está haciendo en la actualidad. Cuando oramos por una casa, no debe ser simplemente como un lugar en que podamos vivir con todas las comodidades de ese edificio, sino que debe ser para que pueda ser usada como instrumento para el reino de Dios, para que Dios exprese su amor y voluntad en la tierra. Cuando oramos, cualquiera que sea nuestra petición debiera caer dentro del contexto de la voluntad revelada de Dios para su reino. Cuando oramos así, podemos orar con gran confianza de que Dios nos oirá y que contestará nuestras oraciones.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 y la gloria por todos los siglos. Amén. Señor, te damos muchas gracias por esta verdad. Algunos de nosotros necesitamos recordar que no hay un solo día que te llega de sorpresa, que lo que necesitamos para este día está disponible de ti, y podemos venir con nuestras peticiones purificadas por tu voluntad, podemos entrar a tu presencia y orar por lo que necesitamos. Señor, estoy seguro que me escucharán algunos hoy que están preocupados del pan de mañana. Te pido que suplas su necesidad. Has prometido, Señor, en tu palabra que harás eso. Que tampoco seamos tan tímidos en cuanto a todo esto que no te pedimos. Porque no tenemos por qué no pedimos. Que tengamos la valentía de acercarnos a ti en el contexto de tu voluntad. Que suplas nuestras necesidades. y te pedimos que tomes estas verdades que hemos aprendido y las selles en nuestros corazones. Te pedimos que nos enseñes a depender de ti. Líbranos de la ansiedad sobre el futuro, porque sabemos que tienes cuidado de las aves, y siendo así, ¿cómo no te encargarás de la corona de tu obra creativa? Te pedimos también que nos ayudes a incluir en nuestras oraciones a otros y sus necesidades. Te damos la gloria Y te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Estamos estudiando el Padre Nuestro línea por línea en una serie que hemos titulado Oración. La gran aventura. Y si usted desea tener su propio ejemplar en disco compacto de todos los mensajes en esta serie, puede escribirnos o visitar nuestra librería en línea para solicitarlos. O tal vez tenga en mente uno o dos de los mensajes en particular que desea tener para repasarlos o compartirlos con un amigo. Solo tiene que indicar el título del mensaje o la fecha que lo escuchó para que sepamos cuál es el mensaje que desea. Los ofrecemos a un precio muy módico, que nos ayuda a cubrir los gastos de producción. No se pierda nuestro siguiente mensaje en esta serie. Mañana, titulado, La oración y las relaciones personales. Muchas gracias por su participación hoy y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo.